Don Fernando Jiménez del Oso, como está usted? Muy bien, Miguel, ¿y usted? Placer estar contigo de nuevo. Muchas gracias. Te andábamos buscando porque queríamos elegirte, te habíamos elegido para cerrar esta época del programa, pues te lo dije en una ocasión, eres un maestro para mucha gente, y lo curioso es que sigue siendo una leyenda, porque la gente te sigue conociendo a pesar de que hace un ratito que no sales mucho en televisión, en en, España, en el resto de España, porque has hecho cosas en valenciano ¿no? Sí, hasta el año pasado estuve haciendo 39 programas. ¿Cómo se llaman esas series que has hecho? La Puerta del Misterio uh, Bueno, empecé con el Más Allá sí. Luego después La Puerta del Misterio Luego tenía un espacio En 300 millones Luego otro en un programa de niños Que fue una experiencia muy Muy interesante Recibimos miles de cartas De, de chavales de 10 años De 11 años uh -huh. Sugiriendo temas, haciendo preguntas Y... Y luego después, pues, en coproducción con, con Televisión autonómicas o con el Instituto Mexicano de Cinematografía, con el Quito Centenario, pues también varias series, y esta última, la del Canal, que era la otra realidad. La otra realidad. Mm. Eh, mucha gente, no sé si sabe que eres doctor, doctor de medicina, y además psiquiatra. Soy médico y soy ¿Médico, psiquiatra, psiquiatra? ¿Sí? y estoy a tu disposición. pues si estoy loco, lo <risa> dices. <risa> y aparte director de la revista Enigmas eh, y sobre todo alguien que ha hecho que muchas personas ante las que yo me incluyo se hayan metido en estos asuntos ¿tú crees que hay más interés en esos temas ahora que antes? no lo sé yo creo que hay más eh, permisividad más tolerancia cuando yo era chaval estos temas aquí en España estaban no solamente mal vistos, estaban incluso perseguidos uh -huh. eran temas proscritos la gente ya hacía espiritismo lo hacía de forma clandestina Sí, en los medios de comunicación no había nada, pero creo, vamos, no creo, estoy seguro, en televisión el primero que empezó a hablar de estos temas fue yo en el 74. ¿Cómo fue? Eh, pues de esas circunstancias de la vida, yo nunca había pensado en, en, eh, en los medios de comunicación. Mi relación con televisión había sido una entrevista que me hicieron como psiquiatra en un programa de sobremesa y y un cuento mío que fue un capítulo de aquella serie de historias para no dormir que hacía chichicho con, con el que me una una enorme amistad entonces de que yo estaba estudiando la carrera y él preparaba un programa fue durante una breve temporada director de programación y preparó un programa omibus como se decía entonces para toda la tarde del domingo que era todo es posible el domingo le bueno. caría de todo era un programa que duraba toda la tarde. y había retransmisiones deportivas, eh, actuaciones en directo, concursos. Era una serie de microespacios. Y él me dijo, oye, ¿por qué no hablas tú de esas cosas raras? Que te, o sea, te a Chicho le gustan esos temas, ¿no? Esos a Chicho le gustan estos <coughs> temas, sí. Y, y, y bueno, pues, pues, pues dije que sí. Y, y empecé pues a los cuatro o cinco días. <risa> Creo que no tuve tiempo de pensarlo. Aquello funcionó muy bien, se recibieron muchas cartas, y, y el que estaba ya después de director de programación, que era marroquí, pues me dijo, oye, estas cosas a la gente le gustan, así que vas a hacer un programa tú solito en la segunda cadena y empecé en el 76 y eso duró como 7 años uh -huh. con eso que entonces se hicieran que no había aparentemente tanto <coughs> interés ahora que hay mucho interés no hay ningún programa a nivel nacional salvo que tú haces por ahí en... eh, no lo sé la televisión ahora es un poco mimética si hay un espacio que funciona todas las otras cadenas copian la fórmula pero vamos en, en el canal 9, en Valencia esto ha funcionado bien hemos llegado semanas a de casi un 30, 29,9 por encima de 20 estábamos habitualmente, uh -huh. es decir, la audiencia era grande, y cuando yo hacía ese programa en la 2, eh, más allá de luego La Puerta del Misterio, llegábamos a 8 millones de, ¿Ocho millones? 8 millones de espectadores, éramos el programa, muchas semanas, el más visto de la segunda cadena. Así que el interés está ahí, y no ha disminuido. Ya. Me han dicho que antes de empezar a hablar contigo, te preguntara, creo que ya lo he en otra ocasión, ¿por qué te quitaron el último programa hablando de Alternativa 3? No, porque... no, no, no me lo quitaron por eso. Yo ya sabía que el programa iba a terminar y como había comprado ese programa una productora inglesa a Anglia, a una distribuidora, y era un programa magnífico, no lo quería dejar eh, en la taba, así que... El... Cuando llegó al último programa, pues aproveché para emitirlo. Uh -huh. Entonces hay muchas personas que piensan que me quitaron el programa por haber, por haber emitido aquel capítulo, aquel documental, un docudrama realmente, pero no. no, no lo simple. que no quise es dejarlo, dejar de emitirlo. Uh -huh. y en el último programa en que se hizo lo emití. Y todavía hay gente que me pregunta por la alternativa 3 estamos dando un programa que se debió emitir en el 83, yo creo han pasado casi 20 años Curioso. que todavía recibo cartas en la revista y sí. me eh, ibas preguntando por Alternativa 3 ¿hay muchos misterios todavía por descubrir en este planeta nuestro? para mí muchos, yo no, no sé, para los demás yo creo que sí, creo que que todos los que están descubiertos, están descubiertos como misterios pero no están resueltos y a esos misterios se van añadiendo constantemente otros, el fenómeno ovni pues se va revitalizando constantemente, seguimos sin poder responder a las a las preguntas fundamentales, recoges si el pasado, igual, cada, cada nuevo hallazgo, cada, cada nuevo descubrimiento arqueológico implica más misterios, más, más incógnitas dentro de la parapsicología, pues el mundo de la transcomunicación se ha abierto a unos horizontes, a unas perspectivas que, que son tremendas. No creo que hay una renovación y la aparición de, de, de misterios, que es lógico, a medida que vamos conociendo más, vamos descubriendo o planteándonos más preguntas Preguntas son que vamos a intentar responder esta noche con nuestro invitado, Fernando Jiménez del Oso. Nos he dicho que tenemos tres suscripciones durante todo un año a la revista Enigmas, que dirige él para solitar entre la gente que nos llame y la gente del chat, 905 11 80 80 por si queréis intervenir. Y nos vamos rápidamente a abrir la puerta de algunos de los misterios que esta noche intentamos aclarar con nuestro invitado. el en este planeta donde los dioses dejaron sus huellas es sin duda Perú este país está plagado de restos de ciudades de lugares mágicos donde la sombra de antiguas visitas está aún presente en nuestros días Música son muchos los lugares que muestran sugerentes restos y pruebas de culturas de difícil comprensión aún hoy Chan Chan, Huaraz la cordillera blanca son lugares que resuenan a extrañas presencias a extrañas visitas nuestro propósito esta noche es comenzar el viaje comenzar a conocer lugares donde desconocidos pobladores han dejado restos, pruebas de su presencia. Nuestro primer invitado, esta noche, nos sirve de guía. ¿Pero Fernando, que los dioses estuvieron aquí en el planeta, eh, al principio, de las civilizaciones? Eso dice el hombre antiguo y sus razones tendría, ¿no? Porque hoy interpretamos esos dioses con una perspectiva diferente, desde fuera desde lo espiritual y más como, por sus evidencias, más como dioses tecnológicos que otra cosa, ¿no? El propio Yahvé de, de las Escrituras de la Biblia, o el Huitilopochtli de México, o, o el Viracocha de los Andes, Pues, en, en su recorrido, en su, en su apostolado, en sus acciones, milagros, bueno, se deja entreverlo una tecnología muy avanzada. Por supuesto que es una interpretación, ¿no? Pero a mí me parece más plausible que que vinieran de otro lugar a que fueran realmente dioses, yes, yes. ¿no? se podía pensar eso, que puede ser una raza de seres una suerte de seres extraterrestres que vinieran aquí a colonizar el planeta, a ayudar a los diferentes pobladores a adelantarse y le hicieran el fuego y algunas de las cosas no sé, eran. posiblemente <coughs> hicieran experimentos experimentos de tipo sociológico o vete a saber si éramos simples o hemos sido simples comparsas en, una, en, en dramas de, de otras civilizaciones de otras culturas, la Biblia pues parece reflejar eso y pueblos elegidos ha habido en, en todo el mundo, en todo, en todo el pasado, con historias muy parecidas. La última vez que estuvimos aquí, o que estuve con vosotros, me parece que salió el tema del éxodo de los aztecas mesicas, ¿no? uh -huh. y es calcado al, al éxodo del pueblo judío, ¿no? pero te coges en los Andes el, el mito de los hermanos Ayar, de los fundadores de la dinastía Inca, y bueno, lo que recogieron los cronistas... Y ellos no tenían ningún motivo para, para, ni para menti ni para adornar las cosas. al revés el, el, el intento de los frailes que acompañaban a los colonizadores o a los conquistadores, pues era desmitificar y reducir toda aquella religión tradicional de esos pueblos, pues, pues a, a puro paganismo y a pura superstición. pero aún así, cuando ellos recogieron el mito de los hermanos Ayar, es que es una descripción de una epopeya de ciencia ficción ¿no? después del diluvio del uno Pachacuti que es como en aquella zona se llamó al, al diluvio que ese es otro tema curioso ha habido muchos diluvios universales y aparentemente coinciden cronológicamente debió haber un, un cataclismo muy muy grande hace unos miles de años que, que como vio a parte del planeta y salieron los hermanos de allá y salieron con armas que eran capaces de, de destruir montañas eh, volaban eh, tenían una caja eh, con la que se comunicaban unos con otros igual, que el, arca. igual que el arca de Wittilopotli eh, eh, vestían unas ropas extrañísimas que no había descripción por parte de los, de los naturales para, para reflejar qué tipo de tejido era toda una serie de cosas que, que sorprendieron que que impactaron a aquella gente que quedó sobrecogida por por el extraordinario poder que manejaban y, y lo que está claro es que no eran no eran investigadores, no eran no eran apóstoles, lo que eran es, es, es generales que pusieron en marcha a, a los pueblos movieron unos contratos e hicieron lo que hicieron pues los judíos en, en Palestina, en el actual Israel, y lo que hicieron pues los aztecas en, en todo México, pues es lo mismo que hicieron allí. ¿Y esa similitud en los orígenes puede dar la idea de que había una especie de tronco común que hacía que todo funcionara igual o que fueran las mismas historias con diferentes protagonistas? no lo sé, es una estrategia lógica tal vez o, o lo más probable es eso que, que hubiera una especie de manual de ¿no? comportamiento para, para manejar grupos igual que igual que ahora pues hay, está perfectamente conocida la, la psicología de grupos y el papel que representa cada cual y cómo mover eh, y los de marketing y los sociólogos pues saben muy bien cómo hacerlo probablemente entonces hubiera también normas y estrategias para ...para movilizar a los pueblos... ...el objetivo no lo sé... ...no lo uh -huh. sé... ...todos ellos se marchan prometiendo volver... ...Viracocha se va por, por Puerto Viejo... ...en el actual Ecuador... ...después de su viaje evangelizador... ...pues diciendo también que que volverá... Eh, es, ...es un mito... ...de que luego se sirven los conquistadores... ...pero Viracocha por ejemplo... ...puesto que en la introducción hablabas de, de los Andes bueno, hizo unas cosas hay un trabajo de, de, de una alemana de María Sol Tendevenes de una matemática que trabajó francamente bueno, esta mujer ha escrito una serie de monografías sobre la ruta de Viracocha sobre Chavín de Guantar sobre otros lugares y, y el camino que siguió Viracocha es de Tiahuanaco donde formó al hombre también a imágenes y semejanza suya y también lo hizo de barro, de barro. Uh -huh. después de hacer varios intentos eh, fallidos su viaje después de, de, de colonización y evangelización pues pues es una línea impecable es la bisectriz entre el norte y el, y el oeste, es el ángulo el noroeste perfecto eh, marcando distancias dentro de esa línea eh, totalmente recta de eh, distancias equidistantes entre Tiahuanaco y Pucara y entre Pucara y Cuzco a la misma exactamente la misma distancia también episodios similares a los de Soma y Gomorra en Pucara pues para castigar la impiedad de, de las gentes que probablemente no se sometieron a, a, a sus dictados pues hizo bajar fuego del cielo y está recogido en las crónicas en las crónicas de los de los cronistas de Indias pues como ese fuego tenía efectos tan curiosos como que las piedras perdían su peso y que eh, piedras, no recuerdo exactamente el texto, pero así como piedras que, que difícilmente podrían cargarse en un, en un carro de huellas, pues un solo hombre las levantaba sin, sin esfuerzo. Cosas que aluden a, un, a una tecnología, armas muy muy sofisticadas. ¿no? Curioso. Hablábamos de Perú, si quieres vamos con Perú como uno de esos lugares donde los dioses o esos seres que subieron antes dejaron algunas pruebas. Todos viajamos mucho por Perú, en los dos últimos números hablas de lugares como Chavén de Guantar que vamos esta noche a tratar de conocer pero antes, eh, Chanchán y Guaraz sí, ¿qué lugares la... qué lugares dirías tú importantes de encontrar restos en Perú? ¿no? para mí en la, en la costa peruana hay una idea general equivocada ¿no? cuando uno habla del pasado peruano o del pasado de Bolivia o del pasado de Ecuador pues parece que se está aludiendo exclusivamente a, a la Inca y el, los incas es simplemente una familia eh, pues una estirpe como pueden ser aquí en Europa los Borbones o los Estuardos ¿no? no era un pueblo era un estirpe que puso en marcha pues, un imperio y, y lo hizo de una manera férrea cuando los conquistadores llegaron allí hombre es una estupidez pensar que Pizarro y un puñado de gente conquiste el Perú o que Hernán Cortés y unos cuantos pues, pues conquiste México ¿no? se aliaron con los otros pueblos estaban hasta hasta la nariz de, de los aztecas mesicas en México y de los incas en otro lado mantenían unas dictaduras férreas un orden social impecable como sucede con las con las dictaduras y gracias a esa alianza con, con esos otros pueblos que estaban sometidos pues, pues hicieron la conquista y las alianzas pues tenían un objetivo que era pagar los impuestos cuando los españoles iban a pagar menos que con los incas en el caso de Perú y sin embargo las culturas más fascinantes son las anteriores desconocidas pero, absolutamente poco ¿verdad? conocidas obviamente por, por los arqueólogos sí, pero muchas veces en los países la, el ciudadano medio tiene muy poca idea porque, porque se ha utilizado la historia como elemento de manipulación ¿no? en México eso es espectacular y tú lo conoces pues tanto mejor que yo Se, se busca la identidad y el, el patriotismo pues en, en la teca y, y bueno, y eran unos bárbaros donde realmente están las culturas importantes pues son los mayas, son los olmecas y en Perú pasó exactamente igual en Perú hay culturas en la costa que eran prodigiosas la cultura mochica es una cultura que parece fascinante o, o chanchal, la capital del imperio chimú y en una ciudad de barro de barro, de barro Pero una ciudad de barro que debió tener en su época de esplendor 250.000 habitantes, no estamos hablando de, de cualquier cosa. Y hombre, a ser barro, es un material tan frágil, aunque allí no llueve casi nunca, cuando llueve pues pues se lleva una gran parte de la ciudad. Yo rodaba en, eh, con intervalos de varios años y muchas cosas que rodaban los documentales luego ya no estaban. Ya les había el agua. Claro, pero lo que, lo que, lo que hay, lo que se va restaurando son frisos de una belleza y de una riqueza extraordinaria y uno tiene que imaginar cómo eran aquellas ciudades eh, no esas, esos montículos de barro informe, ocre sino lo que eran paredes estucadas pintadas de brillantes colores Con, con tapices, con, eh, con paños eh, colgados en las paredes <coughs> ciudades donde se, donde se había cerveza donde se charlaba donde, donde se comerciaba donde había, donde había una tremenda vida ¿no? ¿de qué tiempo estamos hablando? la capital de, del imperio de Chimú pues estamos hablando de esta época de esta era y ya pues, ya, pues en el año 1000 la, pues, eh, en torno a esas fechas 1100, 1900 la cultura mochca es un poco anterior los mochicas construían pirámides pues como las hacían en asiria con, con tres tipos de adobes y, y la misma técnica constructiva un pueblo que que se planteó cosas tan curiosas como que las máquinas podían rebelarse contra el hombre ¿Mm? sí <ríe> e incluso hay un mural que ahora está está cubierto pues cerca de la huaca de la luna que que se, los arqueólogos lo titularon así, la rebelión de los artefactos. Entonces, las máquinas, las pocas elementales máquinas que había en aquella, en aquella época, las armas, mazos, eh, no sé, algo muy rudimentario, pues, por provistos de brazos y pernas, perseguían a los hombres en ese, en ese fresco. ¿no? ¿De dónde le surgió esa idea? Es, es difícil imaginarlo. ¿Por qué ese pueblo que que descubrió la escritura, inventó una forma de escritura, la escritura de los payares, ¿por qué de repente, por decreto, pues se prohibió la escritura? ¿Qué pasó allí para que, por un lado, eh, reflejaran esa rebelión de, los, de las máquinas, por otro lado, eh, prohibieran o prohibieran? O, o sabiendo habiendo adquirido algo tan importante culturalmente como la escritura de repente dejaran de utilizarla en una especie de, de rechazo por algún acontecimiento a todo lo que significara tecnología cultura ¿no? eh, un, una cultura que hacía una cerámica prodigiosa de un realismo impresionante que permite hoy pues saber cómo era aquella gente qué enfermedades padecía cuáles eran sus ceremonias en el la última vez que estuve ahí en el museo de Trujillo Pues lo habían hecho muy bien, habían montado grupos de, de cerámica por recogiendo diferentes escenas. Eran eh, pueblos como no como no se reflejan los libros de historia y como uno no, no tiende a imaginarlos. No pueblos con, con belleza, con colorido, con música, culturas muy dinámicas, muy esforzadas, sacando rendimiento a una de las zonas más estériles del, del planeta. Eh, utilizando lo que tenía a su alcance, como eran los caballitos de Totora, ¿no? Y desarrollando toda una técnica. No tenían madera, pero con, con juncos, con papiro, pues, pues construían pequeñas embarcaciones en las que ahorcajadas, pues, eh, caballando sobre ellas y sobre las olas, pescaban. Y eso está en la cerámica de hace dos mil o tres mil años, y está ahora, en la actualidad, sí, utilizando eh, el mismo sistema para pescar, ¿no? Tengo que hacer la pausa, casi las 12 y media, 11 y media en las Islas Canarias, 905-1180-80. Si queréis participar esta noche tenemos tres suscripciones a la revista Enigmas por un año. Le damos la vuelta a nuestra cinta y enseguida seguimos con Fernando Jiménez deloso hablando de algunos misterios de este planeta nuestro, de Perú y de las visitas de los dioses en esta ocasión. Enigmas. Serio Imaginación Espacio en blanco Nos preguntan Fernando Van a empezar a llegar ya preguntas de, del chat y de los oyentes Si has escrito algún libro sobre todo esto que estás contando a ver, tanto como escribieron lo que hice fue de de una serie de, que robamos ahí en Perú no sé si fue pues de las últimas pues todos los guiones o parte de los guiones se transcribieron y se les dio un poco forma literaria en aquella colección de, de Espacio y Tiempo que eran Ajá. 50 libritos y estaba en en uno de los libros estaba en el Imperio del Sol estaba recogido el Imperio del Sol Sí, toda una serie de programas de Perú Y en El Dios Jaguar pues pues toda una serie de programas de México Pero vamos, en Perú yo creo que haber rodado como, como 30 documentales a lo largo de los años eh, Buscando en pequeños mercadillos se puede encontrar todavía algún libro de esos que son joyas uh. eh, Antes de pasar a Chavín de Guantara hay un lugar donde hay las figuras más extrañas Otros lugares de Perú te han llamado la atención de esas veces que has estado ahí Donde hay pruebas de primero otra civilización <coughs> o quizá de paso de dioses por ahí y yo creo que el, que esas huellas están lo pasa es que hay que saber verlas y hay que interpretarlas y a veces hay que escuchar a los propios antes hablábamos de, de la cultura mochica y del imperio chimú que ellos hablan de su origen de las estrellas que vinieron de un sistema binario que vinieron de dos estrellas sus antecesores bueno, pues a lo mejor era verdad, ¿no? Eh, técnicas que, que no ahora eh, hace ya mucho tiempo que no voy por allí pero en la última ocasión ya estaban eh, biólogos, botánicos investigando con, con algo que al parecer ya conseguían los antiguos peruanos que es el algodón de color ¿el algodón de color? sí, algodón de diferentes colores eh, bueno, eh, pues ahora pues se puede plantear a través de de la manipulación genética pero en aquella época como lo consiguieron como consiguieron el maíz en, en, en perú pues eh, lo que se dice o, lo que recogieron los cronistas es que había tres plantas que el, que los dioses habían regalado al indio no una era el maíz que en efecto el maíz eh, silvestre no, no, no existe el maíz es un monstruo es un híbrido que fabrica al hombre y <coughs> La otra es, bueno, el maíz constituye la base fundamental de la, de la alimentación. La otra era la coca, que le permitía al, al indio pues, ser insensible, poco menos al dolor y a la fatiga. Y la otra era la josca, con la que ablandaba la piedra. Y bueno, pues, pues según ellos era un regalo de los dioses. Um, empiezas a trabajar o a seguirle la pista al tema y a imaginar de qué manera se puede llegar a puede llegar el, el hombre americano a descubrir el maíz y es algo totalmente absurdo tú vas al Museo Nacional de Antropología y ves eh, pues el, el teocinte y el maíz tunicado que serían las, las, los precursores del maíz en las plantas raquíticas sin ningún valor energético en, una, en unos pueblos que tenían una variedad de alimentos enormes no... no no es eh, cuestión de que estuvieran desesperados y se pusieran a inventar o tratar de... no es fácil comprender cómo llegan cómo llegan a conseguir el, el maíz. Con la josca, con la planta, pues es una tradición que ha habido siempre y que se ha discutido y que obviamente no se ha aceptado por por, por los arqueólogos ni por los historiadores. Sin embargo, no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, yo en uno de esos viajes estuve con un sacerdote con el padre Lira que era un, un antropólogo eminente un, y un folclorista de los de los mejores que ha habido en Perú, en toda la zona de Cusco de Valle Sagrado él fue el autor del primer diseño del quechua al, al español me parece y este hombre se dedicó a investigar el tema y consiguió ablandar la piedra mm. solo con, ¿Con, la planta? con plantas con una serie de plantas además autóctonas y este hombre le costaba me acuerdo de las, de las entrevistas con él y de, y de todo el preámbulo, preámbulo para conseguir que me contara ante las cámaras aquellas cosas y las visitas que, que hacía a su pueblito y a su iglesia y el aguardiente infame que fabricaba el mismo y que yo me tomaba para, para confraternizar al final lo contó que le había estado 14 años trabajando con ese tema ...y que había dejado la investigación... ...porque consiguió ablandar la piedra... ...pero que no volviera... ...no, no que volviera a recuperar la consistencia original... ...y lo publicó en... ...publicó un artículo una de las revistas... Eh, ...de antropología pues prestigiosas... ...y no hizo caso absolutamente nadie... ¿no? De, ...del tema... ...ahora parece que se renueva... ...pues cuando se habla de que si en la gran pirámide también... ...pues eh, eh, era piedra artificial... ...y si hay restos de, de uñas y de pelos en algunas... Eh, Probablemente descubramos un día que sí, que eso es posible Y que eso es uno de los de los regalos de los dioses Vamos a seguir, hay más cosas que queremos contaros eh, 905 11 80 80 nuestro teléfono Una segunda parte que queremos llevaros a Chavín de Guantar Y que Fernando nos eh, escriba un lugar donde él estuvo donde había... Eso creo que vamos a decir ahora en esa introducción sí, Chihuahua y en estas regiones donde el cielo es tan azul que daña nuestros ojos hay más lugares donde encontrar misterios uno de ellos bien pudiera ser chadín de oanttar situada en el corazón de los Andes Chavín de Huantar está fuera de los circuitos turísticos tradicionales en Perú y se le conoce como el enigma de los Andes allí uno puede encontrarse con las figuras humanas más desgarradoras que la imaginación pueda crear cabezas, restos de cuerpos, extremidades y en medio de todo ello sacerdotes que contemplan las escenas todo un nuevo misterio desentrañarlo será uno de nuestros próximos cometidos en este segundo tiempo nos ayuda nuestro invitado Fernando Jiménez del Oso Bueno, ahora aclaramos que no era exactamente en ese lugar Porque te pregunto antes algunas cosas que nos van llegando sí. En relación entre Viracocha y Jesucristo Nos pregunta la gente del chat A mi juicio ninguna No, no, no entre todo caso En todo caso habría entre Viracocha Y Yahvé, por ejemplo, pero no No con Jesús ya Jesús se podría relacionar más con Quezacoa Quizá fuera un extraterrestre, preguntan también Viracocha Jesucristo, ¿Jesucristo? No, no Vamos, no se me ocurre que, que fuera un, un extraterrestre, es poco lo que dice la historia de, de Jesucristo ¿no? eh, sobre todo lo que es lo que cuentan los evangelios, pero, pero en la época, en el contexto histórico era un personaje más, uno de los presuntos Mesías más a que las circunstancias o la autenticidad de su mensaje ahí no dentro pues le hicieron prevalecer mientras que los demás eh, pues desaparecieron, se los tragó la historia pero no, este es un personaje netamente humano vamos, mm. eh, que fuera después o, o no, Dios encarnado, pues, pues no lo sé pero vamos, o, eh, el tema de la Sábana Santaya para, para sospechar o para imaginar muchas cosas pero, mm. pero en su etapa, en, en el tiempo de, de, su, de su vida pública, es, es, eh, era indudablemente un hombre Eh, pregunto también, la relación de las cabezas olmecas, esa increíble civilización, y la esfinge de Ise. ¿Podría haber alguna relación, forma de construirlo, la semejanza no, no. física? <coughs> no, para nada. Mira, las cabezas olmecas son, son un, pues un misterio. No, no representan ni a dioses, ni a caciques, ni... No sé exactamente qué representan, pero pero yo creo que probablemente tienen esa forma porque se terminaban de tallar in situ y, y esa forma esférica era fundamentalmente para trasladarles pero es sugerente porque tiene un aspecto, una facies negroide lo que pasa es que, bueno, si tú coges la, la iconografía olmeca pues la, la facies felina, el, esos esos labios especiales, esos, esos ojos Eh, también especiales eh, son muy típicos de esa cultura y también eh, se refleja esa fisionomía en las cabezas o en mecas, yo no veo ninguna relación con las sitio Volvemos a Perú, Chavín de Guantar eh, has escrito dos artículos en los últimos eh, números de enigmas y en uno de ellos eh, reflejamos un poco esa imagen que estábamos ahí contando en esa introducción, mm. pero no la Chavín de Guantar sino Cerro Sechín, Cerro Sechín que ¿Qué está, es ese lugar y dónde está ese lugar? Está cerca <coughs> de, la, de la costa cuando desde Casma coges la carretera ...para dirigirte hacia el interior, hacia la cordillera, hacia los Andes... ...pues eh, pasas, pasas por al lado de Cerros de Chin... ...que es uno de esos lugares extraños, ni siquiera está bien datado... ...es un lugar que puede tener 3.500 años de antigüedad, fácilmente... 3.500 años... ...sí, estamos hablando de culturas muy viejas... ...y es un lugar siniestro... ...la verdad es que la, la primera vez eh, que pasé por ahí no, no teníamos tiempo y no me paré a rodar, fue cuando fuimos directamente a, a, a Chavín, luego en otro viaje posterior sí ya tuve ocasión de, de, de filmarlo y filmarlo con detalle. Se conservan además, en una especie de santuario, de, eh, de, de, de templo, y se conservan pues tres lienzos de muro, y, y hay toda una serie de piedras en esos muros que reflejan pues, pues un horror, porque se planteó incluso por algunos arqueólogos y podría ser aquella una especie de escuela de medicina y, y lo que había representado eran piezas anatómicas obviamente no es así ¿no? hay desde representados de, de una manera muy simple pero muy efectiva grabados en la piedra pues desde montones de cabezas collares de cabezas de, de, de reos o de vencidos sacrificados Pero luego ahí pues pues tuvo una colección de antesca miembros sueltos a lo mejor los intestinos sueltos medios eh, cuerpos cortados por el tronco con los intestinos colgando fíjes de lo más <ríe> siniestro y entre ellos en efecto pues lo que parecen ser sacerdotes por su indumentaria un lugar de sacrificios un que quiera el viento. Donde, donde se palpa todavía de alguna manera si tienes un poco de sensibilidad captas el, el, el carácter el ambiente ominoso y, y siniestro que hay es uno de esos lugares que, que, que te repelen que procuras estar el menor tiempo posible porque te sientes francamente incómodo ¿no? y yo creo que por, por defecto en, eh, se interpretó la, lo que hay en Chavis interpretó una forma similar al estar en un eh, horizonte de tiempo Más o menos similar, pues se pensó eh, que lo que hay en Chavín, que ahora hablaremos de ello, pues también podría responder a ese carácter, ¿no?, de sacrificios sangrientos, probablemente de vencidos en, entre la guerra y las, las guerras eran muy frecuentes entre unos pueblos y otros, pero Chavín era, es otra cosa, y tiene otra historia diferente. Hacemos una mirapos pues, y nos cuentas ahora. sobre la puerta a lo desconocido. Todos los viernes, de doce a 2 de la madrugada, espacio en blanco. Bueno, Cosma pues vamos contar, no queda mucho tiempo. Eh, ¿dónde está de contar? Ha cuenta... eh? casi estamos terminando se pasa el tiempo hablando contigo? ¿Tú, hablando tú? Chavín de Guantar, ¿dónde está? Chavín de Guantar, pues, está eh, al otro lado de la Cordillera Negra. Tienes que ir por el callejón de, de Guaylas, entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, y luego está al, al otro lado, en un valle precioso, maravilloso, Súper alto, ¿no? Tres mil y pico metros, cuatro mil. Sí, tres mil y pico, pero tampoco es demasiado. La, la cota más alta que pasamos fue por Punta Calla, me parece que se llama, y son cuatro mil doscientos no es demasiado, metros. dices. Era lo más alto. Luego ya, ya. ya fuimos bajando. Uno de los paisajes más grandiosos, más hermosos de este planeta, que es una una maravilla te emborracha no. el alma ¿no? es verdad, disculpa, en esa introducción decíamos que el azul hace daño a los ojos que en Perú el azul es tan intenso que no en alturas en, en, en otras partes de Perú no, no he experimentado eso a mí Parú, parece uno de los países más maravillosos en algún sitio escrito que, que el Valle Sagrado es un sitio donde me gustaría morir eh, dentro de muchísimos años <risa> <risa> pero es uno de esos lugares que uno elegiría ...por su grandiosidad... ...por su belleza... ¿no? Mm. Pero, ...pero el Callejón de Bailas... ...es es un espectáculo fascinante... ...y, y siempre te queda ahí... ...una chispita de... ...de, de aprensión, no ...porque es es un, es un lugar donde la naturaleza... ...ha mostrado su fuerza... ...en tantas ocasiones... ...el terremoto del año 70... ...que se cargó todo Guaraz... ...que sacudió todo el Callejón... ...me parece que fueron 70.000 muertos los que hubo... Uh -huh. ...fue una catástrofe de esas... ...brutales... ...y entonces estar con esa, ese, ese sentimiento de que estás bueno, aceptado por el momento que te dejan estar allí pero que si aquello se cansa o en algún momento pues, pues le caes mal te puede gastar una de esas tremendas bromas es un lugar increíble y, y bueno yo creo que fue pues hacia los cuarenta y tantos cuando, cuando se descubrió gracias a una aluvión gracias a una rigada que arrastró toda una toda unas, eh, una serie de casas que había edificado sobre lo que es el yacimiento actual. Llegar ahí, en luego, hace 20 años, ahora lo mejor es mucho más fácil. Supongo sería una aventura increíble. por puentecitos de troncos, por carreteritas de esas muy pegadas a... Eh, tenías no. la pared a un lado de la montaña y al otro un airmón, de días de vez en cuando, pues, los restos de un autobús de un coche, que era algo, eh, algo hermoso y bonito, y llegabas allí, pues pues con eh, con esfuerzo esfuerzo relativo, me refiero que tienes que apartarte de todas rutas para llegar ahí eh, a mi juicio Chavín de Guantar era un centro de iniciación Como nada Machu más Pichu. y nada menos no, Machu Picchu no era un centro de iniciación yo no creo que lo fuera hombre, obviamente había eh, había ahí construcciones de carácter religioso uh -huh. digo, pero también había cuartelamientos y también había viviendas no, en Chavín lo que queda ...lo poco que queda... ...lo que llaman el templo, el templo tardío... ...el templo temprano... ...y un par de plazas hundidas... ...una rectangular y otra circular... ...algunas apenas reconocibles... ...constituían un, un, un centro religioso... ...lo característico de Chavín de Guantar... ...son unas figuras horribles... ...unas figuras antropozoomorfas... ...en las que aparecen hombres... pues ...con, las, con la cabeza orlada de serpientes con dientes eh, de felino en la boca, con garras en lugar de manos, con alas, algunos de ellos, lo que, lo que impresiona, ¿no? Mm -hmm. Lo que ha impresionado, sin duda, pues, a, a los arqueólogos, desde Tello a, a Caumando y a tantos otros que, que pasaron y estuvieron en aquellas ruinas. Pero eso tiene una interpretación simbólica. Casi lo unes, hombre, son elementos, eso lo ha pasado siempre. y si tú te coges el, el Egipto antiguo, te vas a encontrar exactamente lo mismo los dioses eh, esas figuras pues son eh, humanos y animales eh, Thoth pues, pues tiene un cuerpo humano tiene una cabeza de Ibis, Anubis tiene una cabeza de Chacal eh, Horus pues es una cabeza de Halcón eh, Sekhme, la, la diosa tiene un cuerpo espléndido de mujer y una cabeza de Leona es decir, de una forma simbólica se sustituyen partes de la anatomía por eh, por la de animales que representan alguna cualidad Pero ahí en Chavín son los tres elementos comunes a toda la simbología y que están en el inconsciente colectivo. Está el águila, está el león, en este caso el puma, y está la serpiente como como tres niveles, como tres grados de, de, de evolución de dominio sobre lo natural, sobre el espíritu y sobre el pensamiento. Y bajo esa luz pues, puedes interpretar como qué función tenían los túneles que es la parte que no está a la vista y que es la más importante de Chavín de Guantar ves que todo eso se construyó esas pirámides de las que solo queda el basamento o parte de la primera plataforma ves que eran simplemente la envoltura de una serie de túneles y de pasadizos y de pequeñas cámaras en las que el objetivo era que te sintieras en el interior de la Tierra y que estaban diseñadas de una manera muy especial, no eran malmorras no eran lugares para habitar no tenían ventanas estaban en el interior de unos laberintos eh, el aire accedía perfectamente por túneles de ventilación que todavía siguen funcionando a pesar de los, de los milenios transcurridos lugares de aislamiento de recogimiento para tener experiencias místicas sí, sí, y luego con algo <coughs> desconcertante con una serie de conductos de agua, una obra de ingeniería impresionante que recorren todo el interior de, de, de las dos pirámides del templo tardío y del templo temprano, rodeando a invisibles, rodeando a, a todo ese conjunto de pasadizos y de celda que te digo, una obra de ingeniería increíble. yo recorrí parte de ellos, una vez vas arrastrando, otra vez vas un poco en coragua y pues hay de, de regular tamaño, que no eran desagües que no servían para beber era simplemente para conducir agua como en una pila atómica para rodear un fría o para canalizar o para condensar o para producir un sonido especial no lo sé pero lo que no cabe duda a mi juicio es que esos eran lugares de, de iniciación eran lugares de meditación de introspección ayudados además por una planta por una llave que es el San Pedro ¿tú lo probaste? San Pedro, sí yo no, pruebo casi todas las porquerías ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó con esa experiencia? Pues la verdad es que nada especial No, no, no mucho más pues que, que lo que puedas, eh, no sé Con una pequeña borrachera de marihuana, por ejemplo ¿no? Porque probablemente era, a pesar de que estaba eh, El turno nos preparó en la costa El y pues bien, según la tradición Viviéndolo siete horas Eh, mezclándolo con tabaco guaño y con toda una serie de, de para favorecer su absorción pues yo creo que, que el cactus no era muy potente ahí son más potentes cuanto menos filos tienen hay un cactus, un San Pedro de cuatro filos, de cuatro vientos que es mítico y que nadie ha visto nunca pero todos están convencidos de que ese existe y aparece representado también en Chavín de Guantar algunas de las figuras, aparece con el cactus en la mano y hay una impresionante que es, es como la medusa, tiene toda la cabeza llena de serpientes, tiene sus atributos felinos y, y de ave, y sostiene en una mano una caracola, como vaso, para beberla, y en la otra tiene una, una concha como de vieira, como, que es para rambear, que es como lo siguen haciendo los chamarros. Rambear. Rambear, es solverlo por, la, por la, nariz, la nariz. Y se toma de las forma, formas, bebiéndolo y solviendo por la nariz. Y esa figura está con los dos elementos también. El San Pedro está ahí representado claramente como como lo quiera, como pues le llamas San Pedro, que es la llave para el mundo de los espíritus. Y visto desde esa perspectiva te empezarás a encontrar cosas. La figura más emblemática de Chavín de Huántar que está ahí recóndita metida en, en el interior de profundos túneles es el, el lanzón. Y el lanzón está justo en el cruce de una cruz, una, una cruz, una cruz como las cristianas, como las como la cristiana, cruz en la planta, una, un brazo largo que está orientado Eh, su eje es este oeste es decir, tiene sin duda pues un contenido religioso y que tiene que ver con la muerte el este y el oeste en todas las culturas pues bueno, es el nacimiento y, y la muerte del sol mm. y el, la, la identificación ahí es evidente, un brazo largo que es por el que entras y luego otros tres pasadizos formando una cruz que acaban cortos, que acaban en fondo de saco los tres, cuando ves la planta es una cruz perfecta y en ese cruce de los de los brazos de la cruz está clavado en el lanzón que tiene como unos cuatro y pico o cinco metros de altura está clavado en el techo y en el suelo pero no sujeta nada simbólicamente está uniendo un plano inferior con un plano superior y la figura se las trae la figura responde a esa, a esa iconografía eh, dramática y, pero además tiene un murciélago en la frente tiene eh, la representación del que ve en la oscuridad ¿no? y toda una serie de elementos que los puedes vincular con, con las antiguas culturas de la India lo puedes vincular con con, el, con el, el chakra coronario lo puedes vincular con lo que tú quieras el simbolismo es riquísimo y vista desde esa perspectiva adquiere un sentido que que no tenía que para los arqueólogos e historiadores no no, no tenía porque no lo he interpretado desde ese punto de vista ahora te preguntaré conclusiones eh, algunas preguntas de, de los siguientes ¿qué piensas de las pistas de aterrizaje de las llanuras de Nazca? ¿o si hay pistas de aterrizaje en Nazca? te preguntas ¿Te si, pregunta. si hay pistas de aterrizaje no no hay pistas de aterrizaje las figuras esas que significan ver, esas? Mira, en Nazca sí que me la he recorrido Visto las nuevas? en muchas palco? ocasiones no, esas no las he visto bien, en el último viaje ya las del norte de Chile las de los altos de Ariquilda que fueron, además fui el primero que las ha podido filmar desde, desde el aire eran inéditas hasta ese momento uh -huh. pero las de Nazca sí, en helicóptero en avioneta no he cogido a las prestadas a un cóndor para volar porque no no se ha dejado no, obviamente no Algunas parecen pistas, pero, pero cuando las recorres desde el suelo ves que no, que siguen las incidencias del terreno, que no hay firme ninguno. Ahí el sistema retirar las piedrecitas superficiales, que están, eh, son ricas en hierro y tienen un color ocre por el óxido, las retiras y lo que queda abajo es una anidrita de color claro. Y es simplemente lo que se ha hecho. Eso no está ni siquiera excavado. Esas líneas y esos dibujos se ha apartado la capa superficial y ha quedado al descubierto la... Eh, unos poquitos centímetros por debajo la capa de tierra que es más clara y eso sigue las, los accidentes del terreno y luego eso vamos, sería un, un aeropuerto caótico porque son centenares entrecruzándose eh, y algunas pues son de medio metro de, de, de ancho nada más y otras pues son de 5 o 6 metros pero vamos, no, no tienen otro significado que se nos escapa Temprazo para que lo cuentes la próxima temporada si quieres, ¿vale? Bueno. Eh, ¿Qué te parecen las teorías de Edith von Daniken? Pues... Eh... no lo sé, a mí no me gusta hablar mal de nadie, ¿no? No, creo que Daniken tiene un enorme valor, que puede despertar inquietud, e interés por esos temas hacia mucha gente, pero el inconveniente de Daniken, no solo de él, de Andrew Thomas, de Colossimo es que han, han sacado las cosas fuera de contexto Entonces, y además han escrito y han teorizado sin tener la menor idea de esas culturas del ambiente cultural, del horizonte de, de cultural de aquella época y al sacar fuera de, de allí y contemplar la rosa de Palenque sin tener en cuenta lo que es la cultura maya y el resto de lo que es en Palenque o cogerte pues una escultura eh, o un bajo relieve de Colombia o cogerte y lo sacas de ahí te quedas solo con la forma y sí puede parecer un marciano o un repartidor de butano pero cuando, cuando lo estudias dentro de, de esa cultura y de ese contexto ves que no es así yo me llevé una gran decepción porque me fiaba de él pero la primera vez que llegaste a Guanaco pues Cordero, ya murió el hombre, que era arqueólogo que había pie de eh, de excavación, porque Pozesal Ginés pues iba por allí de vez en cuando y más mm. que nada a enseñarlo, pues me dijo, sí, sí, estuvo aquí, estuvo tres cuartos de hora. <risa> me pidió una cinta metría y se sacó fotografías haciendo, eh, midiendo piedras. Y con eso escribió pues varios capítulos. No se puede hacer soñar, parece que no es... Eh, yo monté una para llegar al candelabro de los Andes eh, siguiendo pues la descripción que hacía abuelo Andrew Thomas o no sé qué y cuando llegué allí con el helicóptero me resulta que hay una, hay una pista que llega a 50 m en coche <risa> ver, no, no, no son de fiar yo creo que eso no es honesto y que junto a ese mérito de habernos incitado a muchos a, a indagar en el pasado pues también merecen un, un rapa polvo por, por cuentistas a punto de terminar, conclusiones los han podido estar con nosotros han, muchas culturas han prometido que volverían ¿pueden sí. que estén a punto de volver? porque están pasando demasiadas cosas yo creo que no han dejado de volver yo creo que no han dejado nunca de estar aquí lo que pasa es que ahora su estrategia es otra ya no quieren intervenir afortunadamente en los acontecimientos humanos porque si en la génesis de las religiones están ellos pues ...pues se han lucido... ¿no? ...y tú crees que pueden dar pruebas... ...de que realmente... ...hubo antes de toda esta civilización... ...que nos hemos montado... ...estuvieron ellos enseñando, claro. dando cosas... ...tratando de hacer un mundo mejor... ...como alguna gente cree que somos... ...no, unos. yo creo que un mundo mejor, no... ...yo creo que han seguido sus intereses... ...sean del tipo que sean... ...y que se han utilizado a los humanos como herramientas... ...como peones... ...esa es la impresión que yo tengo al ojear la historia... ...y al ver lo que es el fenómeno OVNI actualmente... Ya. No, no no pienso que ellos sean ni los salvadores, ni mucho menos ¿no? ¿y crees que puede podemos estar a punto de tener un descubrimiento que cambie la historia nos dé una perspectiva más clara sobre las cosas? lo tenemos, y lo que pasa es que no sé qué pasa pero no se presta atención no el se presta, tema ¿no? de los círculos de las cosechas es extraordinario es uno de los acontecimientos más importantes de finales del siglo pasado y de, y de principios de este en el que estamos eso es impresionante Pero sin embargo, preguntas, la gente ya ha prohibido la, la estupidez de los dos jubilados haciendo, haciendo circulitos. ¿Y por qué puede ser eso? ¿Hay alguien a quien le interesa que demos no. atención a esos sucesos transitarios? Pues, ¿sí? Porque en los periódicos no hay gente que esté preparada a este nivel. Generalmente los que los que escriben las crónicas, sobre todo, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y otras veces, pues porque no hay ningún interés y porque sí, realmente hay consignas. Eh, Manolo anda por ahí y, y él, que es un especialista en temas... Pues, pues podría contar mucho a ese nivel como, yeah. como lo puede contar Santiago Camacho y con otros eh, eh, escritores y periodistas que sí, sí realmente hay consignas lo hay, lo hay yo viví algunas de ellas pues, cuando empecé en televisión pero las hay también en este momento afortunadamente ¿Eh? Sí. ¿y vas a decir? Yo estaba diciendo a ti y a los oyentes que ahora que cuando empiezo yo a, a animarte, a si, animarme, quieres, pues, si, si quieres pues, seguimos <ríe> no, tengo que irme. afortunadamente hay hay revistas como Enigmas en las que salen ese tipo de cosas o por lo menos hay un hueco para que estas otras teorías salgan y hay gente como tú que nos ha y nos sigue enseñando Eh, gracias Fernando es gracias a ti tenerte ahí cerca eh, gracias a los oyentes por tu paciencia hay que han estado sin eh, sí, ahora cuando me vaya a ver lo que dice <risa> gracias, un placer eh, te emplazo para la próxima temporada eh, que sigamos descubriendo misterios para hablar de, de todas las cosas que han quedado ah, por ahí pues será un placer como siempre estar contigo y será un placer pues a partir del número de septiembre contar contigo en enigmas van a salir cosas de viajes y de cosas misteriosas en el enigmas sí, a sí, partir ya es, hora, ¿no, ya es hora ya es Gracias por la oportunidad también de hacerlo. Gracias, Fernando. Gracias.